Bueno pues sí vamos hemos, eh, buen día a todos eh, eh, la verdad que a la fin no somos guaydes, no hemos venido Guayres pero bueno con todo y con eso eh a hacer una una clase, una clase un curso taller de, de iniciación Aragones eh, bueno eh, para que sepáis qui, qui somos somos Chorche y Ángel, Anchel soy yo, Chorche y el mío compañero, saludos buen día Y hacemos parte de, de dos colectivos diferentes, eh, los lo, dos, eh, por un costado de la Asamblea de Jóvenes de Villa Aragón y por un otro de Trovada. Y nos vamos a explicar una mica que hay que cada uno de, de estos dos colectivos, ¿no? Pues Trovada, eh, por un costado, hay una asociación cultural eh, que lo que hacemos es convivencia entre... los neoparlados de aragonés, la chenque lo aprendí, buenas diferentes escuelas, bien hubiéndole autodidacta y quiera millorarlo y charrarlo con la chen de de los lugares aun se charra y por otro costado la chenque lo ateta uno que desdecrió a charrar en casa suya porque la suyo es País, la suya Madrid, que siga así que sí que sabe charrar, ¿no? Bueno, pues lo que femos nosotros y mirar de achuntarlos, hacer actividades culturales que sigan interesantes. en los lugares y que sigan interesantes por la chen, por la chenda y fer un cabo de semana que sigan más en Aragones no y esto es muy importante porque por un regular eh, siempre convive el aragonés con lo castellano y nosotros lo que hacemos es fer, fer vida no más en Aragones mientras ellos días y, y y fer convivencia charlar chugar ...bueno, hacer una mica de todo ¿no?... ...y por otro costado... ...la Asamblea de Jóvenes de Villaragón... ...llegue una organización joven... ...que nace... Eh, ...UEFA... ...dos años... Eh, ...con la idea de hacer cosas... En, en, la, ...en la nuestra redolada, ¿no?... ...en la nuestra comarca... ...y, y esa es la idea nuestra, ¿no?... ...de, de ir haciendo cosas... ...de achuntar a, a toda la ya ...tanto de Chaca, como de Samianigo... ...como de todo el territorio... ...que lleve bien amplio y bien gran... y y fer actividat, pues si soy interessant si lo que nos rote, ¿no? Pues tenim diferents grups o triballs, pues via una partí de l'assemblea que fa triball en educació. Nin pues Jorge i jo fem coses per la per l'aragones. Eh, via tenim una collecta que triballamos lo feminisme i antiparti, pues fem diferents activitats, entre elles la jornada de d'estiu. Sin futuro, sin miedo, que pues, si son unos conciertos para juntar a toda la chovenaya y. y. y. Hizo, y, fer, y Ferpacha y convivencia también. Y bueno, pues, con eso, ahora Chorchet os va a explicar que es lo que íbamos a grabar en este podcast y. y bueno, que. que veigamos que, que vaya que vaya todo bien ya te dicho con Chorche bueno con Marito Ángel ímos a dividir a ímos a dividir a charrada que ímos a hacer este meeting en eh, dos parties fundamentales entre las que faremos un breve descanso para hacer un fumarro o hacer una pichada, un café o cada uno lo que quiera vale eh, Hemos pensado en dividir esto en una primera parte que siga más de parte lingüística, de tema de lo que lleva la pura luenga aragonesa, de cómo se dicen las parolas o de dónde vienen las parolas o por qué se escribe asinas y no asinas o cada uno escribe cómo le rota. O, bueno, eh, Más de este tema que llevas aún más en la lingüística y la segunda parte sería más de historia del aragonés, vale, de dos do ha charrado aragonés... en qué años se charra aragonés, cómo hoy he pasado de estar una lengua oficial histórica en todo Aragón, eh y cuando digo Aragón me refiero a al reino de Aragón y no más al territorio aragonés actual. A estar una lengua pues que lle minada por todos y que bueno, ahora mismo se charra desafortunadamente en muy pocos lugares do Pirineo. Bueno. Ahora yo voy a empezar eh pendo una mica de pedagogía, una mica de enseñar cómo, cómo se presenta, cómo se despide, eh, o verbo estar, una mica de conocimientos básicos de la primera lección del Aragones, y después pues, faremos dos dinámicas u tres, depende de cómo vaya la cosa de, de participación en esto de algo venga. Después pues, faremos breve descanso, vale. Y pues, de impuesto descanso, ya Anchel vos recontará más pues, a historia, una mica, pues, de dónde viene el aragonés, eh, lo que decía antes, dos echarraba, dos echarra ahora, todo lo que lleva más la parte social. ¿Vale? Bueno. ¿Quieres hacer bella cosa? Eh, no, que sí que es ¿Sí? verdad que de pues, lo velleremos, que el aragonés no se charra en todo Aragón, no se charra en todo Alto Aragón, pero también os digo que se charra más que no se piensa. Esto quiere decir que país que son pocos lugares, pero vina más de más de cincuenta, unos sí, muy sí. chicos, otros no. Lo que pasa es que como no se conoce, no se no se puede saber. País que no se charra, pero sí que se charra. Sí, no, no, Aragón es ahora mismo y una luenga viva. Si no fuimos un poder, no sabemos cuánto durará viva, pero pero, pero, sea, pero viva podemos ser un poder para que contiene viva y se torne a recuperar a, a, a, a ¿Cómo se dice? A transmisión intergeneracional que lle, lo importante es que los pais y más le transmitan a los fillos y fillas en casa suya, que se aprendan a escuela, que se a servir en los, en los medios de comunicación, bueno, etcétera, etcétera. Y eso el objetivo ¿no? gran, pero bueno. Sí. <risa> y eso ya más de la parte social que la parte de Ancel. Bueno, vamos a principiar con la parte lingüística, ¿vale? Para empezar con esta parte lingüística, que debe hacer primera una una aclaración que yo tema las grafías. ¿Vale? Eh, seguro es que habréis visto que cuando se escribe muchas veces en aragonés, u más que más si se velle cartels en aragonés, de Chenque la aprendió fa años, velles que dengun no fa servir a letra V. A ve vaya, que se claman en aragonés, ¿vale? Por ejemplo, O que para los sons c, -C para escribir c o para escribir palabras que tengan c, c se emplea siempre a letra Z. ¿Vale? Eh, esto no es una cuestión de que siga un error, ni hay cuestión de que siga un error que nosotros lo escribamos ahora con C o con B. Lo tema principal es que el aragonés no tiene una grafía oficial, porque no se ha plegado a hacer un estándar. Que diga cómo cal escribir la aragones. Ahí, ahora, eh, antes se escribía siempre, bueno, antes charro de FA 50 años u 70 años, no, no FA más, ¿eh? No. eh se escribía todo con, con B y con Z, en los aspectos que decía con ISO y con más cosas. El FA 50 no, es eh, una mica menos, ¿eh? Fa bueno, una... no, sí, más de 20 Dendré de, de, de, de 70 o así nas, O sí. igual una mica más lent. Pero bueno, se escribía Todo con B y con Z, ¿por qué? Eh, principalmente por simplificar Las cosas, o sea, por hacer fácil El aprendizaje Y el papel que ha feito esta grafía Y es principalmente eso, lo de dar facilidad Para que la chen la aprenda y lo difunda Lo, lo espalda, ¿vale? Eh... Se hacía una propuesta de grafía que era con esto de las Bs y as Zetas en, en el año 87, que se hacía en el primer congreso de, por la normalización del Aragonés, que se hacía en Huesca. Y por eso la Chen a todo con B y con Z, y se piensa que eso es la única traza que había de escribir Aragonés. Como digo, realmente eh, no había una grafía oficial, o sea que cada uno puede elegir a la grafía que quiera. Nosotros no íbamos a, a meter eh, trabetas o zancalletas a, a la chen que haga servir una grafía u otra, nosotros rey. Nosotros sí que fuimos servir la grafía que se propuso de impues, que lle, <coughs> la otra grafía más reconocida del Aragones, eh, que lle la, la grafía que se hace en 2010. de en o segundo congreso de normalización del aragonés que hay una grafía que fació tachen de consenso y bueno, se supoza que se convidó a participar a los da primera grafía, bueno, ao proceso das grafías e un tema de barallas en que nosotros no no queremos meternos O sea, haye una una cosa que temos servir una porque cal escribir, pero pero que tampoco no es lo más importante, y soy que vosotros lo importante y que aprendas a charrar que te os interese, que leigas y que te bueno, os interese el tema, no hay más. Lo más importante del aragonés y es la estructura y conocer el léxico. O sea, cómo se escriba de impues, es una cosa que calde determinar una academia formada por lingüistas, por expertos y que cuando nos digan cómo hemos de escribir el aragonés, pues lo escribiremos así y así, punto. Eh, entre mis tanto pues sí, nosotros, pues, femos servir a grafía nueva por cuestiones de, pues, no sé, porque la hemos elegida, sin más, podríamos haber elegido a la otra. Pero bueno, como calfer servir una, y no más una, pues, por cuestión de coherencia, hacemos servir siempre una. Y en este caso, hemos elegido la, <risa> hemos elegido la nueva. Pero bueno, eso, y oye una cosa que te va a aclarir, porque... Muchas veces se, se dice, bueno, yo creo que, claro, vosotros escribís en una grafía nueva y nosotros somos la vieja y no somos compatibles. Mentira. O sea, bien, yo escribo en una grafía, tú escribes en una otra, pero como no había una oficial, pues pff, los dos lo hacemos bien. O sea, lo importante es hacer cosas, movilizarse, eh, aprender aragonés, espardilo y todo bueno. Y sobre todo que una herramienta para, no sé... <risas> Para vivir y para hacer los proyectos que nosotros queramos hacer, ¿no? no ¿Que no, sí. que no hay una cosa para martirizarse de, oh, cal salvar el aragonés, mm. ¿no? Cal no, sí, sí, ser cal feliz aragonés. antipartís y si <risa> charra aragonés, bien. No sé, pero que no cal metese... Cal salva el aragonés, pero no cal de entrar en barallas, que si yo escribo a si tú escribes a bueno, sí. pues si lo has escrito y lo has feito correcto en temas gramaticales sintácticos y tal, bien feito, oye. Mm. Sí, la, la, lo tema de la grafía yo no quiero me por esto bueno. Por eso, pues, sur, surcho dudas como que me preguntaban antes de fuera de micrófono Pues sí que, eh, yo, yo creyaba que nue se escribía con, con y, y y sin T Y ahora lo veo escrito con I latina y con T Bueno, pues sí es cuestión de grafías En Avia ya se escribía Nueva N-U-E-I latina En hecho, por ejemplo, lo escriben con, con Y, con una letra que en Aragón se clama y, y nosotros con la grafía nueva, pues lo escribimos eh, con i latina y rematado en t. A la fin, ya la misma palabra, Como se escriba, se dice igual, ya lo que digas, sí. y, y se pronuncia igual en todos casos, o sea que <risa> realmente como se escriba hay una cuestión de eso, de la que cada uno quiera, pero bueno. No, no quiero estar de llame más con, con, con tema, este no. tema que de impuestos entra en y no, no cal. Bueno, aclarío esto, íbamos a empezar con lo con lo tema propiamente lingüístico, ¿vale? Vale, me vale, pensaba que me pensaba que, que te vas a decir bella, bella claro No, no, no. Eso eh, sí, que sí que si sí, las personas que, que sos aquí querés decir cualquier cosa o tal, y más a hacerlo participativo, ¿vale? Ah, sí, si sí, vía bella duda o bella parola de lo que decimos no entendés, o querés que vos aclaramos bella cosa, vale. pues a con confianza lo decís, ¿vale? Sí, y todos pasamos lo micro, o lo decís a micro cerrado, o como quieras. Vale. Eh, pues repartiros a puntos, sí, ya, ya son repartidos. Ah, ya vale. Es que llegue Chechen y ahora y pues <risa> <risa> <risa> también hay cosas nos llaman. Bueno íbamos sí. eh, a empezar con una pregunta que es fundamental a mirar si la Chen que participa en esta charrada la, la conoce Vía dos parolas en todas las luengas, do mundo. Bueno, yo estoy que en todas las luengas. Que son las dos parolas más importantes de una luenga y que permiten una comunicación plena en esa luenga. ¿Sabes cuáles son? No. ¿Sería tarde, no? <risa> no te mires esos apuntes, que no <risa> no, que, no, no, que no, no, no va dicho. <risa> no, no, no. no. Las dos parolas que, que son en todas las lenguas del mundo. Y... que tienen un mismo significado en todas las lenguas del mundo, aunque se digan diferente en todas las lenguas del mundo y que son imprescindibles para que pueda haber una comunicación eh, completa en todo el mundo, son sí y no ah, claro. ¿vale? o sea, tú no sabes aragones pero yo te echaré en aragones y tú me entiendes ¿vale? y, eh, ¿y has basado este mining a la plaza? ¿vale? ¿tú no sabrías decirme no, sí, este mining, soy basado a otra la plaza toda... pero me sabes decir sí O uh, no, ¿vale? <ríe> o sea, que las dos palabras más importantes son sí y no esto que le a decirlo porque con esto tenemos una pantalla Y ya que sí y no, en aragonés se dicen sí y no Así no es que ya tenemos dos palabras importantes aprendidas Con esto ya, ya tenemos una, una partida grande. Eh, lo siguiente que calpa charlar aragonés o cual siquiera atrás venga Y es saber saludar Porque, claro, tú te trobas con, en, con un, una persona por la carrera y si no sabes cómo saludarla, pues te quedas igual. Dices. Mm, mm, mm", y no, no pasas de ti ¿vale? Eh, en Aragonés, bueno, como belleza los apuntes, y eso sí que lo tenés, vía una lista de saludos y despedidas. ¿vale? Vía un conjunto de saludos. Pues hemos escrito unos cuantos, vina más. Pero bueno, os más normal son hola. Que se dice hola, aunque en aragonés, y en, en esto sí que coincide todas las grafías, se escribe sin H. vale. Y después pues, eh, según te es a partido día que siga, eh, buenos días se dice buen día, buenas tardes, buena tarde y buenas noches, buena no hay. No hay en cada grafía, se escribe una traza, bla, bla, bla, bla, bla. bien. La palabra ya la misma y se pronuncian todas las grafías igual, no hay, buena no hay. Vale. Eh, esto es similar a otras lengas como en catalán que se dice buen día o buena tarde, o como en euskera que se dice agunon, que se dice arrachaldeon. Eh, quiero decir, sí, en, a, arra, en otras arra, lengas, sí no, sin más, arrachalde, que es ye tardí", eso y on, que ye bueno, y, y egunon, que martín, no, egun día, pero bueno, día, eso, perdón, buen día, sería egun, on, día bueno, buen día. vale eh, a mirar eh, que vos a recontar una coseta y ya <ríe> se me ha u... bueno si no ya tornará no sí siguen sí, eh... sí, no pues eh, qué tal plantas no como estás en castellano sería qué tal plantas o plantas firme también se podría vale. preguntar Ya, ya me acuerdo de lo que quería ah, vale, decir. Sí, que era <risa> eso. Que, que en otras longas como en lo castellano, por ejemplo, eh, os saludo sí. se fan en plural, ¿vale? Buenos días. O buenas tardes. En aragonés se, fa, se fan singular, ¿vale? Llevo buen día, buena tarde y tal. Y una mica pues como en galego, también puede estar que se diga vos, vos días, mm. pero por ejemplo en catalán, llevo un día. Mm. O en francés, que llevo un ¿vale? Ahora en, en aragonés como lengua occident, eh, occidental iba a decir oriental, mm. pero con con occidentales también y tal. Se dice bon, eh, buen día y buena tarde en singular. Mm. O bien sigui, era lo que comentaba Ángel eh, de impuesto de saludar, pues hombre te interesas normalmente por la otra persona. Ahora le preguntas qué tal qué tal estás, ¿no? Le preguntarías en castellano. Pues en aragonés le dirías qué tal plantas o simplemente qué tal o le dirías qué fas Sí, sí, hay otra cosa, ¿no? De, de seguro es que vosotros otro sentido y a veces en el, en el instituto o en la carrera que te que ¿qué fas? ¿No? Pues sí, ¿qué fas? y un saludo. país que ¿qué haces? Que también lle, ¿qué haces? Pero cuando dices, ¿qué fas? Cuando te trobas a una persona, lle como, ¿qué tal? Sí, eso, que llevo una pregunta retórica, o sea, sí, que sí. no cal responderla, ¿no? ¿Qué fas? Pues soy fendo... Bueno, bien, vale, se puede responder así, no, pero, ¿qué fas? Bueno, pues bien, aquí... ¿qué... También en Castellano Aragón también existe ¿qué haces? Otra din, haces? Entre entre la gente que no tiene o que no ha tenido muchos estudios en lenguas veía una error que que se repite que ya la idea de traducir literalmente no se puede traducir en garra lengua, ni en Aragones ni en ni en ni en ni en Atra es de una traza literal sino que ya te digo qué fas y qué haces pero en un sentido de saludo y un saludo Normal, claro. no es lo mismo eh, plegar a un treballador y decirle hola que no hemos cerrado en de fa dos horas qué fas vale en ese en ese contexto sí. y sé qué fas quiero decir pues ¿qué, qué haces qué estás haciendo vale o sea, de un chefeta a un a un treballador. Eh, en el contexto de empezar una conversa con una persona que no has visto hace tiempo, pues hola, ¿qué fas? Lle mm -hmm. como una, una mena de hola, ¿qué tal estás? ¿Qué, qué tal te va la vida? ¿Qué, ¿Qué es de tu vida? ¿Qué haces con tu vida? Vale <risa> <risa> una mica sinas. Bueno, y una no micasinas. Y no de pues más rápido que si no. Vale y de pues y el tema las las despedidas que yo pues eh, tampoco no se despide igual que en, igual que en castellán, pero bueno tenezas tien a en afuera. Tened unos ejemplos de despedidas Pues que vaya bien, que vaya bueno dica cada dica dica eh, Au bueno, tened, tened De feito, ahora en chaca eh, ¿Qué expresión su que saludos en aragones creyes que continan vivos? O que se fan servir ¿Puedes charlar al micro, por favor? Yep. <risa> <risa> se dice yep <risa> ¿Qué y, Eso también se fa es muy en aragones Epa, yep y de impre, Si para hacer una mica cuenta también, bueno, espérate el qué tal plantas, yo sí que lo uso bastante sí, también se siente y, y una mica más minoritario pero sí, y después eh, vinatro, que ye, que vaya bien que vaya bien lo vas a sentir en todos los puestos ye castellanizado porque en cuentas de decir que vaya bien, dices que vaya bien pero ye, lo saludo más normal que puedes sentir en, en chaca, y la chen no, no o si sea, no tenemos conciencia de real de isho Bueno, en una parte sí. Sí, en, pa en parte yo también. Fá claro. también partido del Aragones. Eh, bueno, eh, sabiendo ya eh, saludar y despedirnos, y saber, sabiendo ya que sí y no se dice sí y no, que también es una cosa importante, mm -hmm. eh, lo sé bien paso en una conversa normalmente presentarse. ¿Vale? Y listo, vamos a charrar. Vamos, Edito. Ya no sé, Nero. Lo... Imo, imos a charla. Sí, no ya fallo, perdonar, es que de, de Cabo Tacuán sale bella. Bueno. Belga, belga Chapo. Bueno. Eh, también tenéis en los apuntes a lista de lo que en lengua se clama pronombres personal de, chu, de su cheto. Vale, que eso suena muy rimbombán, pero a la fin, ya Pues, eh, ¿cómo se dicen las personas a sí mismas o a otra persona? Y yo decir, yo, tú, él, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras. El sellas, busté y bustés vale. Lo tenéis en los apuntes, pues, pues si dimpués para las dinámicas busca el remeralo porque de aseguras es que recontándolo lo vos de, de parola, pues no vos a ah, olvidar. si pero... sabe repetir, lo lo podemos repetir en un intento entre todos que lleva una traza y que, que tapando los apuntes. A ver cómo principiamos? Yo. Tú. Continua, sí. No. Usted, bueno, usted también. Pero bueno, usted sí. Bien. Ella, nosotras, nosotros vosotras, vosotras, vosotras. Els. Sí, ellos. muy bien. Y soy muy Iso bien. Y yo. vos busté y bustés. Él, busté, ella, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, busté, ellos, ellas, y. Bueno, o els, ellas. Sí, el, els o ellos. La verdad es que eh, depende de la zona de Aragón, donde do claro. vayas, pues lo dicen de una traza o de otra, pero bueno, las dos son normativas y las dos son correctas. Y soy Lo importante es echar, de, charla, de charla, como se echarra normalmente, no, vale. Lo, no hay tan importante la norma porque encara no hay feita. Eso ¿no? sí, oye, y <risa> importante, pero cuando se falla. Y bueno, de impuestos de saberos poner nombres personales, que pues como como me digo yo a mí mismo, pues me digo yo, o como te digo yo a tú, pues te digo tú, vale. Pues sí. estas palabras que también son cruciales en una en una albenga, Lo que calles a ver eh, cómo presenta, ¿no? O sea pues cómo diríamos en castell, cómo nos presentaríamos en castellano. de vosotros se puede presentar en castellano. Así, bueno. Bueno, eh, Buenos días, yo soy Miguel Ángel. Por ejemplo. <risa> Así me presentaría? Vale, yo soy Miguel Ángel. O yo me llamo Miguel Ángel. O incluso si tienes una embotada, un alias, dirías, a, a yo me claman Pascual. ¿vale? A, a yo me claman Pascual Pues eso eh, me dicen Pascual Yo me Pascual. llamo Fincho bellas Yo me llamo Yo soy una mica tontuno <risa> Pero y eso lo sabe Y, lo sabe? Manos. y me, <risa> me clamo Vale, eh, en Aragones eh, Llamarse y clamarse O sea que también es fácil aprendérselo ¿vale? También existe lo que decía no antes si tienes una embotada o te dicen por, por delato el nombre, pues a yo me dicen... Eh, ¿Qué me es yo? Eh, el chanclas, sí. <risa> lo sí, que siga. Bueno, íbamos a, um, a, a presentarnos yo y Chorche en Aragones y Asinas Bellerez, las diferentes trazas que, que Vina, ¿no? Pues primero, a yo me dicen ángel y, y yo me clamo Chorche. Y también Vina tra... Que ya hay más perdida, clamar yemas de la zona de Chansó, de esta zona, y de, y de Cise, que también se ha se sentido ya a veces en. en se, yemas del, de la zona de, de. Bueno, pues Alto de Monzón, de Foz, de, bueno, de la resta sí, del Aragonés. Más, más, de más, más por puestos. influencia del Aragonés Oriental y de, y de lo catalán. Bueno, sería, pero bueno, yo me digo Chorche, por eso. Ca, caso, oye, que cuando estemos en Ciresa sí. también se puede decir, yo me claman Anchel. no quiere decir la estructura y a yo me a yo me dicen a yo me claman aunque aquí será más normal sentir, me claman Ángel por por influencia de lo castellano vale eso yo yo me clamo Ángel, bueno bien pero normalmente tú no te clamas a tú mismo por eso lo normal de a claro. yo me claman o a yo... y, y lo castellano lo que pero pero cara, bueno ¿no? si te presentas en una cosa seriosa pues dices bueno yo me clamo tal tengo Que me siento que añadas. Eh, Treballo en tal puesto. Me fago yo de fer. Eh, esta cosa de o No sé, cualquier cosa. Claro, en principio es así. Yo me clamo, tal. Foi esto. Que fue eh, la traducción de lo castellano, hago. Vale, por si. Ya, yo. Eh, de nois oso fer, eh, cursas en homón. Pues bueno. O, bueno, yo soy Chorche y trabajo de programador informático en Zaragoza, ¿vale?, trabajo, que yo lo castellan trabajar. O, bueno, verlo siempre más así, ¿no, Sánchez, que se te ocurra? No, pues me fago yo, yo fui esporte, fui deporte. Mm. yo yo me, me fago yo puya talomón, yo me fago yo ferviras con los amigos, Bueno, eh. o, o, o si o si no yo es trabajador y tal, pues puedo decir, sí, pues, sí. pues soy esqueferado, soy, soy es que es que yo sin sin quefés, o sea sin cosas que, sí, sin que cosas vaya, que hacer, sí. eh, soy aturao, que, yo, que yo, soy en el paro, soy en la Ture, soy aturado, O soy estudiante, como dice Jarme. Eh, soy estudiante de, de psicología, o soy estudiante de veterinaria, de albeitar que se dice en Aragones, ¿vale? U, Eh, fue los estudios de tal cosa en el Instituto de Voltaña. Y, y ahora, si de voltaña. Caer, podemos deixar eh, tre, un posita a cada uno y, y fed una presentación, pues, chicota, de cómo todos dicen, que te fagollo, eh, cuántos años tened... Vale. Eh, en los apuntes pues. tened o verbo ser estar que sí. se emplean en Aragones. Antes de no hacer estos exposits voy a hacer una, aclar una sí, aclaración. No, que, mientras lo fan, ¿no? Porque así no Bueno, sí. No se queda eh, voy voy no a hacer una, una aclaración, ¿vale? En sí. Aragones. O verbo ser estar, que el infinitivo ya siempre regularmente estar, aunque en zonas orientales también faigan servir ser y tal, pero bueno, eh, lo normal, lo más común. hacer servir estar como infinitivo. Tanto para o castellán ser como para o castellán estar. O sea, eh, yo soy Jorge, yo soy Chorche, ¿vale? Pero yo estoy en Jaca, yo soy en Chaca, ¿vale? Lo, lo verbo yo lo mismo. Y se emplea, pues como en francés o verbo être, en aragonés o verbo estar, se emplea para pa las dos funciones, para ser castellán y para estar castellán. en nos eh, apunta el verbo entero con todas esas conjugaciones, pero eh, bueno, bueno, oímos a emplear que lo presente indicativo. ¿Vale? Chorche, me preguntaban por aquí, bueno, muy interesante, me preguntaban por aquí eh, cómo se dice años en Aragones. En Aragones oh. vía dos trazas de Fer servir eh, años, que lleve uh -huh. años y añadas, Correcto. pero no son exactamente lo mismo. Por ejemplo, sí, cuando tú dices yo tengo. Veinte años, pues tú tienes veinte años, ¿no? Vale, bien, pero eh, cuando ya está hablando de una actividad eh, académica, no sé, no sé si ve el uno de vosotros a vez Francés, pues sí, la misma diferencia que entre Anne, Anne. y Ané hay ahora que lle que años, por ejemplo, yo tengo veinte años, pero mientras estáñada o estañada en la escuela, no porque llevo un periodo de tiempo determinado. Y mientras ese periodo de tiempo de un año, y se oye añada, ¿vale? Pa que le, también pa que para que le entendad una mitad mayor, eh, año y año, ¿vale? Un año y añada y un año relativo, o sea lo que sería una temporada que dura un año, y vale, sí. alto vaso sería eso, o sea hay un periodo de tiempo que ya he comprendido en un año, pero no hay un año exacto, lleva una cosa te, una cosa relativa. Mm -hmm. el ejemplo sería, o sea, el ejemplo no, la, la explicación al tobasio para que la entiendas sería Isa. Vale. Bueno, ya es rematado. Querés meter bella cosa más? Sí. Estudiante. Sí. Ah, tenés también en los en apuntes un listado de nombres sí. para si buscáis meter pues cuántos años cuántos años tenés o en qué año nacíes o lo que siga. Vale. Eh, na share. yo soy nacido en tal puesto yo soy nacido de, de tal puesto nací fa x años nací en el año lo que sea y ya claro bueno eh, si queréis le leer las vuestras aportaciones eh, eh, como se dice estudié, en Aragones, estudié. igual estudié sí Yo me clamo Miguel, a yo me claman Miki, y yo estudié ingeniería en Huesca. Trabajo en Huesca. ¿Y cuántos años tienes? Muy bien. Treinta. Eh, eh, <30. risa> Mira, hay eh, esa pregunta, y bien, tengo treinta, pero siempre, antes de un número, cuando ya se ha charlado de la cosa, se va a servir una estructura aragonesa que lle en. Cuando él te pregunta eh, cuántos años tienes, tienes que decir, en tengo treinta. Puedes decir 30, nomás, como has dicho, que ya bien. U, si, si fa servir o, o verbo tener, sería entiendo 30, porque son tengo 30 de años, ¿vale? Entiendo 30. De años, yo entiendo, entiendo 30. 30. Y soy. Ya. Muy bien. Bueno, continuamos con Francho. Me clamo Francho, tengo 21 años y yo soy estudiante de Psicología en Teruel. Vale. Bueno, lo lo léxico de psicología, pero bien. Yo bien, voy a bien. leer lo que impuesto. Yep, me claman Jarne, tengo 24 años. A mí me fa muy todo yo sen sentir charras la faula, os scouts, asborinas y a Luta Y en tanto lo Pirineo. Vale. A Social. Eso invento, invento, pero bueno. Vale. Y, y lo, y lo, y via una, y somos en a... un contexto formal, Jaime. Y, una... y un saludo que puedes hacer en la carrera mayor cuando te trovas con Francho. Pero. Sí. Eh, eh, eh, voy a cambiar eh. el jef, por sin curso usted. Sin que se guste. Hombre, lo podrías meter con... Ver los saludos que te hemos dicho. Bueno, pues Hola, ¿qué tal? Eh, pero bueno, bien. He, bueno, bien, pero yo un saludo... Y pues sin que hay, hay pretexto, no hay excusa. Eh, bueno, pues a una, una coseta gramatical sí. que has dicho a mí, me, me dicen y me claman. Vale, en, en Cheso, por ejemplo, se dice, ¿vale? A mí... Pero en general lo más común, yo decir, eh yo servir o o pronombre o pronombre del sujeto normal. A yo me dicen, a yo me claman. Me igual, me igual. Pero a yo me claman, a yo me dicen. A yo me claman y bien, sí. Bueno, continuamos. Eh ya hemos feito las presentaciones, ahora que toca chorché. Ahora descanso, no. Ahora no, toca la dinámica de Vale, la primera dinámica, das dos que viene. vale a primera dinámica que íbamos a hacer ye yeah, pillar todos eh, todos to estos posits vale y en primera se habíamos pensado de fe lo en grupo pero como somos poquetachen íbamos a hacer lo mejor individual individual que ye yeah, que tenéis que escribir en estos posits en cada uno de estos posits eh, una parola, una expresión cosas que conocéis ya en aragonés vale y con eso lo que faremos ye yeah, entre todos eh, Mirar los significados, echar sobre esa parola y cómo se puede servir ¿no? O expresión o lo que siga, ¿vale? Y tenéis que parar cuenta que tienen que ser muitas y también puedes servir las que ya he aprendido aquí, ¿no? Y intentaremos hacer todos los posits que tenemos, ¿vale? Porque de imposimos hacer una, una dinámica con esas parolas en grupo, ¿Vale? Venga. Venga, bueno, continuamos con que era. Tornamos eh. a, a. Bueno, retener. principiamos ahora por Jarme, eh, tornamos al taller de parolas y bueno, pues sí, eso. Bueno, tornamos, no, que no nos hemos ido. <risa> no continuamos con otro con taller de parolas, ¿no? Eh, os, os alumnos ya han feito las, las, las diferentes expresiones y parolas y ahora van a leyelas, Pues no han salido muchas, la verdad. <risa> Pero bueno. Bueno, Harne, en principio a tú, ¿vale? Pillas el, pillas el micrófono. Micro. Igual, decimos una o sea, cada uno, Millor. Sí. Vale, principio a Jarne. A uh, mi primera palabra, para empecipiar, y para muy muy importante, orina. borina. Borina. Borina. Porina. Parola más polida. <risa> vale, ¿decimos sinónimos o qué? Eh, bueno, borina hay una parola que no sé si me equivoco, pero puede estar que venga de boira. se va de niebla, ¿vale? En aragones. De estar a niebla, ye, Borina significa fiesta, en sentido, digamos, figurado, pero Borina puede estar que venga de, de iso de la niebla, como que, como que vía muy tan bien y se fafusco mm. de, de fiesta. Ah, Sinónimos sí. si conoces de... ¿De no ¿eh? Jarne? No. <risa> y intuición mía, ¿eh? lo de borina y niebla. Y... Vale, vale. Yo no, yo no, no, no lo he sé, sentido No nunca, sé si pero, ya bueno. sinas, pero tengo y se ha pedrado y que. Yo, yo escuítalo y pero yo he castellán. El estoy a nieblao. Sí, no, pero eso es eso y otra cosa. Eso y es eh, a nieblar eh, quiere decir cuando se estropea la cuando se estropea cuando, cuando se malmete la cosecha por condiciones del la apuntarlo también, ¿no? Ya que ha salido, apuntalo y mételo en... A nieblar. A nieblar o verbo anieblar Bueno, eh, pues antipartido de Borina, eh, vine a que Fer Choldra y ferbureo Bureo. Ise de Bureo. Vale, de y Bureo de, sí que lo sentí, seguro. Y bien, pues, pavorina Borina, como... Pues sí, se de de Borina, boreo. si ye una Borina que había... Eh, bella cosa de minchar, también se muy y la conoceréis de seguras que lle Lifara. Fer una Lifara. Sí. Lifara. Bueno, wow, hemos. Eh, sí, eh, eh. Y que 80. Ahora. Y saqueye más, pues hizo banquete. Una, una bolina, pero con. Con. Con. Minchanga de por medio. Y soy M. Muy bien. Nifara. ¿A seguir en Jarna? No, ahora Fran. Ah, no, no, ah sí, si, perdona. Ahora. Se Franche. ha feito de Nui. Vale, he hecho. <risas> bueno. Nui ya lo sabes, ¿no? Vez, ¿no? Po, poca cosa que decir a ISO. O sea, sí. ya he conocido por Toz. Ya. <risas> Feito de lo Fer feito o participio de verbo verbofer, que lleve un participio fuerte, que dicho ya, si sale curso charlaremos más sobre lo han dicho. Eh, Miki, eh, no sé si es Aragones, si lleve Aragones, a Cholón, a ah, Cholón, pues la verdad es que no lo sé, pero bueno te lo voy a mirar en el diccionario entre que y estoy diciendo más. Bueno continúa y, y si no eh, otra mica o Miqueta. Sí, sí eso mi, sí. mi poco, eso te lo explican. Que yo viene de, de miga, en el castellano mica, mica amiga, una mica un poco, pero mica yé una miga. Como no sé si sabes que había por aquí por Chaca un restaurante que ye la migalla. Pues lleva lo mismo. Una mica siempre lleva poco y un una migalla un una y yo un poquet. Un poquete también, sinónimo de un poquete Muy bien, continuamos Una otra palabra que me define muy, muy todo bien Y es somarda <risa> sí, sí, Si te os miras la mia ch eh, chambreta Mete somardismo barbarie <risa> Bueno, para que, pa que no entienda Que, que es somarda Somarda es cuando se fa una cosa con retranca ¿Vale? Ya <risa> hay la, la explicación De lo que, lo que quiere decir somarda y eh, Me ha gustado mucho muito, perdón Retranca Retranca, pero... Ah, re, parola, retranca. Re, retranca. Llevo una retranca... Retra, retranca, retranca no ya estoy que de castellano. Retranca no. fuera, y se no hay aragones. Vale, son y eh, de el humor aragones. Una otra parola que define muy bien a, a Jarne, Ababol. Ah, ababol. Ababol. <risa> ababol, qué parola más pálida también. Ababol <risa> tiene dos significados, es conocida por todos, y uno de los significados es muy conocido por todos, que os sentido figurado. ¿Qué pasa? así no es mi yo os sentido figurado que tiene esa parola que ye, eh, ye es, ye es una babol vale o sea os sentido de tonto de bueno más que tonto es una bueno una persona que en ha feito una cosa pues revolero y le dice pues es una babol. y pues o significado literal la parola babol Que lleva que una flor, que lleva la amapola en castellano. Sí. Bueno, siguen parola. ¿Tú? También decir la de Francho, que Francho se ha tenido pues, que ir. Eh, Francho, por parte de Francho, Chaca, Samianigo. Eh, Chaca, Samianigo. Samianigo. Samianigo. Samianigo. Chaca o Samianigo, sí. Eh, bueno, esos eso son topónimos, esos son los nombres aragoneses das, das ciudad, <risas> o dos de las ciudades, los lugares del Pirineo. Vina Muitos, Vina. Muchos, muchos ejemplos de todos los lugares del Pirineo, pero esos dos son en son un, un buen ejemplo de, de que el Aragón es de una lengua completa para charlar de todo, lo que pasa es que se ha perdido mucho, pero los, nombres, los lugares, los, las ciudades y todo eso también tenían un nombre Aragón. Ya que hay una mica más perdido, pero es a mi amigo, como sabemos. Eh, por ejemplo en, en Aragüez de Lopuerto en lo mismo lugar se dice mi anigo, no sé, un mes chen de Chaca sabemos que ha sentido anigo y, y más normal Pero Chaca se ha castellanizado más luego que la resta de lugares de, de Arredol porque hay una capital y y normal y pues chargaremos en una parte más social en la luenga Vale, he buscado a Cholón en un diccionario y eh, yo no sé qué significa Personalmente Y no lo he trovado Ni en un diccionario Ni en el otro O sea, tengo los diccionarios aquí y, y no lo he trovado A Cholón, eh, ¿qué quiere decir? A Cholón, a saco En grandes cantidades ah, hemos, hemos quedado vale, para que vale, vale Vale, vale Vale, vale <risa> o Si sea, sí, unas una expresión así, así que la he buscado La he a chunta He buscado a Cho Chunto eh, claro, a igual, chum, igual sales de separado A Cholón Vale, lo voy a tornar a Lo voy a tornar a mirar Y después Cholón Lo voy a tornar a mirar Eh, ¿Nos dices una otra, Miki? Yo eh, Charrar Charrar, ye, fablar, ye, ragonar, ye, parlar Bueno, sí, Tiene muchos significados Y ye de todos conocidos Continuamos Voy a charrar de a mi parola favorita De la fabla aragonesa Que ye, mayencos mm. Mayencos Mayencos eh, Un Mayenco, que no sé si... Muchos dos, dos comensales de esta mesa lo, lo sabes Mayenco, como los club ciclistas de aquí de Chaca Y cuando se, se deschelan los chelos de las montañas Y bajan las eh, aguas, los ríos crecidos O sea, esas descheladas son los mayencos Vale, continuamos, ¿no? Voy eh, Y está, tampoco sé si llegara con esa ¿Mm? suya. Sí, sí, sí que, sí, sí que aragonesa. ¿Carne? Bueno, chuya, sí, y pa, eh, panceta. La historia <risa> es que se escribe con dos Ls, no, no pas con y. Chuya y una chuleta, una chuleta de lo que siga. Una chuleta de carne, una chuleta de panceta, una chuleta de magra y una chulla. Mm. Carne y epizca también en aragonesa. Bueno, continuamos, pa, pa bingo. <risa> sí. Una otra palabra muy divertida es varizaculos. Sí que divertida, <risa> sí que divertida. Bueno, y sal cuando con eso no Es varizaculos, tú mismo me puedes decir que ye, porque yo muy fácil. En castellán ye tobogán. Muy bien. Y eso es variza, de verbo es varizar, de, eh, resbalar. Re, resbalar en aragones y culo, oh, pues ye culo. qué que dirías culos? <risa> culo ye culo, pero a que no sabes cómo ye ano ah, en aragonés. Ah, no. <risa> Miki igual, sí que lo sabe, oh, porque aceito a partir de partes del cuerpo. Sor, Sorpréndeme. Ah, no, en Aragones lleva forón. Y, forón. En, y en la zona de Aragones, yeah, oh. <risa> y lo forón. Lo forón. Y una capa de olas graciosa. Bueno, díjate. <risa> vamos a continuar. <risa> De... Esto es lo que realmente nos interesa de la lengua. Sí. <risa> bueno, interesa top, pero claro, las palabras curiosas son partida de la lengua y son, a la fin, son cultura de bueno, Una palabra muy toconocida, acércate. Una parola muy, conocida tanto... Una parola muy conocida tanto aquí como allí en De los mares. Ivonne. Ivonne Ivonne, y, y aragonés, pero tiene origen, origen en la euskera. Oh, bueno, Pero y aragones. Pero ya aragonés, <risa> aragonés, pero que sí, bueno, las lenguas. Digamos que... Eh. Que tienen muchas relaciones Unas y otras Más que más las que famuga dim, Pues en la parte de la historia del Aragonés Vos contarán el que, que el Aragonés también se ha influyó Mucho por la euskera Y por atrás, Por atrás luengas de, Que no, se charran no, en, no, en, en los territorios Por lo occitán, Aquí en Por lo catalán Y lo, y lo catalán por la Aragonés Por lo castellán Y lo bueno, castellán por el la Aragonés <risa> Ya lo charlaremos no. ¿no? Arriba de, no había, había tiempo. de cosas Bueno, si he, no no he, he tornado a buscar a Cholón Y no, no lo encontró Nada, Pero bueno No lo no, he encontrado Bien no Bueno, sí, continúa. Una otra palabra que me puede definir. Sí. Ye zaborro. Oh, zaborro. también oh, oh, zaborrero en todos los casos. <risa> <Zaborrero>. <risa> Mira, Isa también, también tiene mucha historia con la euskera. Y es muy polida. Porque... Eh, eh, ¿Cómo decirlo? No, zaborro no, perdón. Me, me, sí, porque zaborra y basuera en euskera. ¿No? Y también con otra palabra que también conocéis, que es zarrio. Zaharra y viejo en euskera. Zaharrio, bella cosa vieja, ¿no? Bueno, Zahario sería en aragones. Y, y Zaborrero, vine Zaborra, que lleva basuera. Y soy, yo yo soy, soy, apuntando, significado... soy apuntando todas estas palabras para luego hacer una foto pulida. Muy bien. Eh, eh. Zaborro, ye, ye lo que ye una piedra, en castellano. Sí. Y, sin embargo, Zaborrero, o sea, lo que sería un pedrero sí. en castellano, sí. no se emplea como pedrero. sino como chapucero. O sea, yo es un saborrero, como una persona que no hace las cosas como calfelas. Bueno, continuamos. Chapucero. Eh... rasmia. Sí, rasmia. Rasmia es una palabra que es muy difícil de definir, pero que todos entendemos. <risa> Rasmia ye como como coraje, como, garbo. como como garra, como pero de una palabra que no no es fácil de definir. Ye como garbo, pero y es como una mezcla entre garbo y energía sí, no, en pero gar, garbo ah, implica garbo implica velocidad. Rasmia implica no sé, como Creo que expresión en castellano más sí. parecida es tener sangre en las venas. Sí, pero claro, tampoco no es que es muy difícil de, de definir esa palabra. Bueno, bueno continuamos. Voy a, a decir ahora una frase sí. muy típica de aquí aragonés, que es decir, yo estoy que sí, yo estoy que no, yo estoy que no lo sé. Eso es una expresión. Es una expresión. O sea, una... una estructura aragonesa eh, que cuando dices eh, me parece que sí o me parece que no creo que sí creo que no pues en Aragones muchas veces dices estoy que no sabes si ha ganado Real Madrid o sabes si ha ganado Barça eh, estoy que no estoy que ha perdido pues vale sí continuamos eh. nieu <coughs> nieu, yeah. nieu nieve No cabe sí. no explicar guayres. De no, Así que podemos decir ya que el aragonés como ya una lengua muy, muy rica, tiene como no sé ni cuántas y si 20, 30, pero vienen mitismas trazas diferentes de nieve en, en aragonés Sí, más que de nieve, de francesa, son, nieve. son parolas eh, relacionadas con la nieve, o sea, con, sí. con los fenómenos atmosféricos del horache que, impli que implican nieve. Sí. Para nevar, por ejemplo, había muchas trazas de nevar. ...no no siempre nieva... ...pues nieva es, es, es ...no sé... Bueno, ...no bueno, plebiznia es... ...precisamente no, así en parola y también... ...los fenómenos atmosféricos... ...que es raca, raca o boira... ...ah, raca yo no la he sentido... ...boira y nube, raca... ...raca no lo sé... ...la, raca, la verdad que, nube, la verdad de que no lo sé... La zona de Canfran, del valle ah. y hay esta niebla que se torna... ...muy densa en dos minutos... ...y se ensimena Muy, muy, muy rápido. Ah, mira, hizo y, y claro, como Harnegat. Pues, Aratores. Aratores. Pues lo conozco. Con, con todo mi cariño para el señor Chuse Raúl, Son desde aquí. <risa> bueno, continuamos. Aratores. Eh, bueno. Viera. Ah, importante. Importante, <risa> importante. Y si hay una de las palabras básicas en cual sigue venga también. Antes comentábamos sí y no, Mira, pero... te vamos a mostrar también un sinónimo, que es ordio. ordio. Ordio. Y en el aragonés, las vieras ordio. no se beben. La... Bueno, sí, que se beben. <risa> pero no te echas una cerveza, tú te fas una viera. Te fas una viera. Y eso ahora lo, lo explicaremos. Sí, más. pues en a, en a partir de verbos de fer... explicaremos explicaremos los usos que tiene ese verbo que lleve muy muy muy usado en aragones sí. pero bueno, viera lleve lo que sería cerveza y ordio realmente cebada. cebada sí. cuando te vas a hacer una viera con unos amigos pues muchas veces te vas te a hacer un ordio bueno, continuamos esto ya hay más cultura que la, que, que charrar sí. pero yo, yo he puesto tiembla porrón para explicar que lleve una ronda No bueno una, una ronda de bebidas y una ronda ya. de los pueblos ronda realmente una palabra que lleva igual en castellano que en aragonés lo que sí que lleva verdad que en la cultura aragonesa el tema de rondar por los lugares sí si es muy semenado bueno continuamos que soy hay una fatera bueno con todo respeto eh, dos palabras que ya bueno. se han dicho eh, pero que yo yo uso muyito sí. Nuey, no buena nuey no no terminada bien. en y Y Y qué faz, qué faz yo siempre principio diciendo que faz. Qué faz, mensaje que fas zagal sí. Claro. Pues sí, bueno, ya no cal no renombrados porque ya las hemos nombrado las dos, no hay en, en la introducción cuando tema las lasografías que que no quiero repetirme. Sí. <ríe> y lo de que faz le hemos nombrado nos no, vía Vea Vía expresiones dos verbos básicos que lle pullar ou baixar. Muy bien. Pullar tá arriba baixar tá va. Muy bien. Tá baixou. Tá baixou, bien. Bueno, para que no lo sepa e non siga escutando en o podcast, pullar e subir e baixar, pues iso, baixar e baixar. Bueno, continuamos. Sigue en. Unha expresión moi divertida que lle no te fará lo morroco. No te fará morroclo. No Muy bien. esa expresión la conocenza a resta? No. <risa> no te fará morroclo y eh, digamos a traducción... Bueno, se podría traducir, no hay una traducción literal ni mucho menos, pero se podría traducir como no caerás a breva. Uno te saldrás con la tuya. Y ya. Sí. Por ejemplo, un ejemplo vamos a meter o oh, pues quiero hacer diez botellas de pacharán. No te fada un morroclo, no morroclo Que no hay salido O quiero recrecer y esa No te para un morroclo ay, ay. Bueno, continuamos A palabra tallador Más conocida como, O, o más sentida Como tajador mm -hmm. en, en el norte, de, en, en los Pirineos Cierto eh, Si tú te vas todo sur, en todos los puestos le dicen sacapuntas Pero eh, o Sacaminas O sacapuntas o sacaminas, sí, pero bueno, aquí en, en Aragón más que más en ah, el sur en Zaragoza y en Teruel tú no sentirás, bueno, en Teruel no no sé tanto, pero en, más que más en la provincia de Zaragoza tú no sientes tajador o tallador nunca. Realmente parola y tallador, pero claro, aquí en, en Aragón, más en el norte, por la presión de Castellán se ha castellanizado como tajador. Bueno, continuamos. Viña Bella vía, vía, vía más o Tengo más? entiendo dos más. Tengo o, o pai, mai, lolo, lola. Muy bien. Qué familia. Pai padre, mai madre, lolo abuela y lola abuela. Aquí vi un matiz que que lolo y lola son son os vuelos o as vuelas, pero son se interpreta que son vuelos o vuelas más jóvenes que no que no cuando dices vuelo ah, A mí eso no lo sabía. Ah, yo tampoco. Y, y ya yo, ya yo, ya ya. yo también. Y vuelo, huela. También. Y, y vi nada más ver una más, eh. Pai maye, pero bueno. Sí. Y luego lleva una palabra que que es castellán, pero también lleva hablar aragonesa, y que me parece muy importante diferenciar: que lleva a la palabra país, que engloba o país y o país Muy bien. País en eh, no Oviedo Aragón, mira, de Cafá no Oguay de tiempo, eh, país se refería más que más a lo que. ...de Neva a persona alrededor de, de suya su Tierra. Lo que sería la redolada y una mica más. Por ejemplo, o país, no, en la mentalidad montañesa, no lle, eh, digamos, Aragón. Tampoco no lle España. Sino que lle... Eh, digamos, en repos como mucho. Su re sí, bueno, <ríe> su realidad, ¿no? Por ejemplo... Eh, para un montañés, pues una, una conversa que tenía fa poco en Aragües. Ah no, pues oye es que nos van a plenar lo país de, de onzos o, o no sé cómo lo dicio, pero fácil servir y país no no una muga física, pero sí que se refiere a lo que sería la comarca histórica, lo que mm -hmm. sería lo viejo Aragón, la, uh, la zona de la Chambeo. U como fa y se oye u como fa servir la ronda de voltaña, lo país de sobrarbe o país y es sobrado, y es la redolada, ¿no? Y, y en aragonés, país, y también país del de, de Estado español, y el país de Aragón, y país de, de, de Francia, de Euskal de, de lo que chens, sea. O, sí. o Paisanache, y aparte física, o Paisache. Sí, sí, país sí. Paisache y la Chen. Uh -huh. lleva dos cosas, y eso lleva una, una cosa muy muy interesante, porque también lleva una mentalidad de defensa de, de la tierra, de los uh -huh. intereses, ¿no? Y como yo ten, tengo esa esa doble nacionalidad de Villaragón y Sobrarbe. <risa> <risa> sí, es lo mismo, tío. Sí. <risa> bueno, sí que he sentido mucho el Fair País. Sí. El Fair País como expresión que lleva una expresión que creo que lleva en auge. Sí, fer país, fer país, fer país y, y yo fe, eh, cudiar lo que tenemos alrededor y también. Eh... que la Chen venga aquí viva aquí y faiga los sí, proyectos vitales y viva como, bien como a a voz de, de, de Pabla. Sí. Jeffer je colectivo realmente Jeffer je je colectivo, colectivo. Je je fer, fer país colectivo. Fer, fer, pues eso unan viendo todos vivamos bien pues pues eso un colectivo mm. entre todos o sea, no un colectivo como asociación sino un colectivo de Chen que vive chunta que vive bien ...y que se organiza bien... ...bueno, íbamos a ir pasando a la siguiente dinámica... ...que ya se nos ha minchado tiempo... El, ...la y... última parola... ...vale, la zadera. ...cierto... ...muy bien... ...cierto... ...cierto allí o viento de norte... ...que lleve fredo... ...vale... ...y ahora si queréis... No, ...no sé si podemos aturar la audio... ...y fuera dinámica... ...o hacemos... ...ahora sería hacer dos u tres frases... ...con todas estas parolas que... ...que tenemos... ...bueno, continuamos con la dinámica... ...que ya nos fendió... Que, que, bueno, eh, os, nuestros alumnos han feito cada un dos, dos frases. Principiamos con Miki, acércate a o micro, porfa. Eh. Eh, bueno, ¿cómo, ¿cuál hay <risa> en la tuya frase con las palabras que hemos feito? Preci principiamos un tanto... En principiamos un tanto... Bruto. <risa> eh, ¿Qué fas, basto? ¿Qué fas, marda? Mm, yo no soy muy to bien. ¿Qué puedes? Yo soy una mica malau. Ya está. Malauro. Malauro. Una, pero... una miqueta malauro. Muy, muy, muy bien, muy bien. Ahora tu carne. Calienta lo increíble. Que, no, que no me enveigo. Buenas palabras, Dante. Tiembla, porrón. Que y irse de ronda, vieras a cholón. Que entre viera y chuya, lifara Todo lo fin de semana. Una miqueta de charrar y cuando se ha feito de nuez borina para terminar. Que luego habrá que puyar o baixar Depende donde de vayas a dormir Y si acabas o no anieblado, que lleva una gran posibilidad Muy bien Nomás una corrección Que el fin de semana Nada más se cabo de semana Ah, además a Bien, bien Bueno no, no tienes que saludar a, a nadie a Jesús Nadie Eh, Ponemos a continuar. <risa> Fra Francho tienes bella frase o la has feito con Mickey o cómo. No, pero si no. Francho sí <risa> no tiene. yo que me... yo no lo veo tú. Ah <risa> <risa> yo que me contas. De <risa> verdad de verdad. Bueno esto se talla. <risa> esto ya <risa> que Tú sí que ya <risa> se ha ni hablado hablado a ni hablado. Bueno pues continuamos igual con con ya la la dinámica la parte lingüística que íbamos a hacer no. Bueno ya no llega dinámica Bueno, ya no hay dinámica, pero pero bueno, Choche, te toca a tú. Bueno, eh, había un verbo que lle claro en Aragones, que llegue verbo fer, que se emplea para muitas muitas muitas cosas. Tenés en los apuntes una lista, no sé si de 60 o 70, uf, usos de verbo fer, ¿vale? De expresiones que, que son en Aragones con no el verbo fer. Eh, este verbo se emplea como verbo hacer, Con, con lo que significa verbo tal cual Pero se emplea también como verbo eh, Soporte Para muchas locuciones verbales que se claman En los apuntes lo tenés como locuciones verbales Con el verbo hacer Me parece que amas No sé si Ancel metió verbo hacer Verbo claro o una cosa así no Y una lista ver, de, de empleos Si, si es lo, lo que podemos hacer Y el, lo primero y, Ir leyéndolos Y veíamos cuál es con cuál se han castellanizado y se dicen en la zona. Bueno, y... sí, sí que eso explico una mi que está. Vale. usos principales y después leemos la lista. Vale, muy bien. O por ejemplo, eh, o verbo hacer, lo que decías empleaba como verbo hacer. O sea, yo fue un trabajo, ¿vale? Yo hago un, tra un trabajo. Y una cosa. Eh, traducción literal de verbo. Pero de impuestos vía sentidos figurados, que son las locuciones verbales, que lle. Eh, por ejemplo. Eh, ir a echar un trago, como decían los antis con Anchel, y ir a hacer un trago. No, no ir a chitar un trago, ni ir a, ir a prener un trago, como tomar un trago, sino que ir a hacer ir un trago. Lo mismo con eh, echar un, un bocado, un bocadillo, algo de comer. Sería hacer un mueso, hacer un bocado. pues, los eh, sentimientos normalmente que a uno en castellano le da, en aragonés normalmente le fa, y me explico. Eh, en aragones, en, perdón, en castellano, por ejemplo A uno, bella cosa, le puede dar asco En aragones, le fa fastio A uno en castellano, a una en, Le puede dar algo, vergüenza Le da vergüenza En, en aragones, le fa, vergüeña son, son diferentes usos Vergüeña o vergüeña Normalmente vergüeña Porque el la, la acento llena tónica que lleva vergüeña ¿vale? Una palabra plana Y por lo cual Lifton haría Vergoña pero avergoñase aver ah, Vale <ríe> Y es una cosa de acento Historia, Si lo que decía antes Si se fue a curso Lo explicaremos más adelante Y bueno Vía los usos como Como he pues Vía otros usos Que son pues eh, Construcciones verbales Como fse Que ya esforzase O fsn Que yo preocupase O bueno Vía muchos usos Podéis leer la lista Y, y podemos ir comentando Bueno, ir leyendo igual, Mickey. Envía expresiones como fer placha, que llevarse le bien con otra persona. hormigas también. hormigas, eh, Voy leyendo. Fern acordanza, que ya recordarse al principio. Eh, mejorar el nivel económico de la familia, y fer casa. Molestar o fastidiar, fer catericia. Eh, gesticular, fer ceños. Ceños. Ceños. Producir. Producir miedo, ye, fer seña o fer miedo. Hacer palanca, eh, fer que, Copular. Que yo con yo conozco. Eh, ceprenar. ceprenar, ceprenar, ceprenar. sepren. Fer se literalmente ye hacer palanca. Vale, copular y un, un sentido figurado que existe, que existe en Aragones. Yo ceprenar, pero yo he pero yo figurado. Ceprenar lo he sentido mucho como patinar. patinar, ceprenar, yo me me remero, yo creo que llevo asco, pero ceprenar, patinar, a la tira, no, no ya sinas, Seprenar un cepren, no sé si con o estico con qué, pero un cepren, un cepren de una palanca, pues eso seprenar ceprenar y apalancar y da a, o sentido seguro lo que se le da, que pues eso cuando uno oye Cendo Lo suyo. A suyas cosas que no has haciendo palanca, ¿no? Eso significa algo, figura, y significa significado y es ser plenando. Se lo preen, hace se la hace se pues, se se Continuamos, <risa> venga. ¿no? Continuamos. ¿Qué si, si o serpentear serpentear. Joder, yo ¿Qué es tos. O Venir bien algo ¿Qué chuego Cocer algo, es cocer Recenar Y suele cocer, cocer y es un, una cosa que en aragonés también se fa de otra que no en no, castellano En castellán coces un huevo, en aragonés fas cocer un huevo. Fas cocer, fas bullir, fas asar, fas rustir, más. Eh, eh, hacer reír o dar que hablar por un escándalo, fer comella. Operar o calcular y es fer cuentas. Dar pena a algo, eh, fer duelo. Hacer des desesperarse por algo o doler Fer escalatrir Molestar, fer estorbo Ser necesario, fer falta Encasillar, fer famas Tontear, fer fateras o fer fatezas Arrullar, fer fiestetas Fer algo, fer freír eh, Hacer novillos o no acudir Fer fuineta Mantenerse en pie, fer garras Consumir, fer gasto Gustar o entusiasmar, fer gollo Perdón. Servir o ser útil Fer Honra ¿Qué tal? Que... ¿Las conoces? Eh, eh, fer Goyo, sí. sí Sobre todo Fer Goyo Fer Sí, las dos Y, acholo, y bueno matezas, vía, <risa> vía una lista amplia <risa> sí, y, la Si, la si acholo, lo tenéis en los apuntes No cal que la leigamos entera Pero bueno sí, los, sí. Que, los que los sos de La tenéis Los que no sos venidos, Pues la si apuncha, la queréis con, Contactad con nosotros Y lo que sigáis Prociar o destrozar Fermiquetas es lo que tú había había una diferencia por ejemplo en aragonés con con el tema de oler una persona huele pero una persona en castellano puede oler de dos formas puede desprender olor o puede sentir percibir un olor y eso en en castellano se dice igual en en los dos sentidos vale esta persona huele pero en aragonés fa diferencia Ayer, era, eh, cuando tú percibes un olor, tú oloras Pero cuando tú despides un olor, tú fas olor ¿Vale? Y las cosas de verbo fer, también sale por abajo Despedir un olor tal, fer, fer olor ¿Podemos cerrar ya si queréis este, esta parte lingüística? Bueno, una, una coseta antís también eh, ¿Vosotros sabéis eh, por qué el aragonés, bueno, lleva una lengua? ¿Para vosotros el aragonés lleva una lengua, sí o no? Sí, tú también lo piensas. Sí, sí. Y ah, y por qué, y por qué hay una lengua para tú, porque, porque sabes que hay una lengua. Y no hay un dialecto lo castellano, como dice muy tachen porque había y... todas las características, sí, de, de un lenguaje, no de un dialecto, porque puede charrarse con independencia. de <risa> y socialismo, <risa> y, socialismo <risa> y anarquismo <risa> con independencia no. de... de cualquier otro lenguaje bueno yo una... es que tenga mal y no es más, un poco olvidado en la carrera pero oh. y una buena y una buena respuesta pero bueno más que, más que más y porque tiene una estructura propia o sea porque o castellano tiene una estructura la catalán tiene una estructura lo francés tiene una estructura y la aragonés también tiene suya propia estructura sí, que, no, tenga que una no estructura de otro lenguaje Y, y las palabras nacen también directamente de latín, no las, no nacen de castellano. Sí que había influencias entre unos, unas vengas y otras, pero, eh, claro, lo que decimos, la aragones tiene una estructura propia que cada conoce la y cada y sabe la bien para poder charrar aragones. Y de hecho, todas estas palabras, to, todas estas palabras que hemos charrado a ti, que de, por ejemplo fer se han castellanizado ellos míos, Lolo, y los míos lolos y a mí a Lola cuando me charraban sí que decían eh, vamos a hacer gasto sí. en lugar del fer gasto hacer gastos yé una una construcción de fabla aragonesa no yé una construcción castellana mm. y esto sí que se sí que se charra bastante o sí que se ha sentido bastante sí que lle, sí opinión. que ya sinas porque también tenés en la lista una que yé fer mal que es hacerse daño que en, en, aquí en Aragón muchas veces en castellano eh, por influencia del aragonés se dice te vas a hacer mal en vez de te vas a hacer mal te vas a hacer mal o, sí. o yo sentí una bella persona mismo de Teruel la zona de Teruel que decía es que a mí me hace gozo esto eso y una influencia del aragonés de a, a yo me fagollo Y que los míos los creyeban, que charraban castellano, no sabían que, que charraban la fabla, pero que charraban mal castellano. Y era o problema de, de esos años, cuando se empezaba a charrar la, la fabla, o, o que se charraba la fabla, y no se sabía muy bien si era castellano, si era mal castellano, si era fabla... Había líneas difusas. Sí, y una mica eso. Pero más que más este ejercicio, y para demostrar a la Chen... Nos va a sentir, o a nosotros mismos, para toda la riqueza de estructura léxica que, que vina, ¿no? y paviller que realmente lleve una traza de pillero mundo y de, y de estructurar otro suelo diferente a, a lo castellano que ha venido de Y bueno, no si sé con esto si queréis hacer bella pregunta ya para rematar, huimos rematando ya. U, ¿Qué tos apaes tú? A clase. Divertido. Como diría, Francho, a mí me fa muy togo yo sentir charras bastifiero. fiero. <risa> <risa> bueno, pues y eso ya íbamos cerrando. Pues cosa, muchas gracias. Esperamos que todo salga feito goyo Y que lo sintad Y bueno, eso, que nos acordamos también Mucho de la que lle en Madrid En Barcelona En Zaragoza y en la resta de puestos estudiando Y en los lugares que no son grandes que, no, que, no, que no son, son, son, si no no son que, no, hay no, hay son, que no son Madrid, Barcelona Ni Zaragoza que sí. <ríe> que también o, son o los de fuera. Samianigo Que son una mica galvanes Y no se son venidos O los, o los, exiliado, o no. o los de, de Chaca Que oh, también son una mica galvanes y no se son venidos es que son a dormir, También <ríe> <ríe> eh, Bueno, bien, los, sí, sí, sí. y o si bien Pues miraremos de ver a partir histórica y ahora, ahora lo... ya no tenéis sin cusa, eh Para no venir Ahora ya lo puedes sentir en casa <risa> Que <risa> no, venga que y, y, bueno, y ahora unas vieras Una <risa> <risa> vieras, <risa> ala, que vaya bueno A plantar suerte A van <risa>